Eh, sí, buen día a todos, a toda la audiencia. Gracias, Daniel, como siempre, por el espacio. Y gracias por el saludo y la solidaridad.、Eh, mira, realmente la, a la pérdida del compañero Elio Rojas, d i coneonatólogo, se suma hoy una contraofensiva por parte de la dirección, a quien no le gustó nuestro, nuestro volante、mm. que sacamos como comunicado a la población y como comunicado a la población hospitalaria. Nosotros ponemos de manifiesto en ese volante, antes que nada, la solidaridad hacia la familia, porque nosotros caracterizamos y queremos que、eh, las muertes,、eh, la mayoría de los trabajadores sanitarios frente a esta pandemia eran muertes evitables. Concretamente,、eh, la situación es que este compañero, en base a, solamente a la edad, no tendría por qué haber estado trabajando. ¿sí? Y, y se le suman factores de comorbilidad. Entonces, acá sí hay una responsabilidad, no solamente política, sino también de las autoridades y del comité de crisis. ¿Por qué? Porque es el comité de crisis quien este, ha decidido, por ejemplo, venir con, con una contraofensiva hacia este cuerpo de delegados, quien ha venido denunciando sistemáticamente desde que esto comenzó la falta de recursos, la falta de PP, la falta de testeos, ¿sí? La negación a darnos elementos de protección. Hemos, ustedes saben que nosotros hemos manifestado en la puerta del hospital, hemos hecho un corte muy importante el 21 de septiembre, el Día de la Sanidad, para poner de manifiesto y evidenciar la realidad sociosanitaria. El día martes, nosotros no somos parte, queremos aclarar, de ese comité que se llama Comité de Crisis, que no es un comité de crisis, porque en realidad está conformado por todos los jefes de servicio. ¿Sí? Un comité de crisis no, no, no tiene que ser conformado por trabajadores, tiene que ser conformado por los gremios. Nosotros, como gremios, no、eh, conformamos parte.、Sí. ¿Por qué? Porque es un sector de gente donde no resuelve absolutamente nada, donde solamente la primera vez que fuimos, fuimos atacadas, y esto volvió a repetirse el día martes, en la cual nos hicimos presentes. Y nos hicimos presentes justamente para defendernos. Porque es ese mismo comité de crisis. El que, por ejemplo, está negando a que el personal, como mantenimiento, a que l personal, como limpieza, se tome el estrés. Como si fuera una meritocracia. ¿Me explico?、Uh -huh. Nosotros tenemos el estrés hace v e i 20 y pico de años en el hospital y lo hemos logrado instaurar y lo hemos logrado sostener a base de luchas. ¿Sí? Acá no es que se arrogue el derecho a otorgar el estrés ningún comité de crisis. Ni tampoco la dirección, porque es un derecho adquirido. Vos imagínate en medio de esta pandemia, donde tenemos muchísimos compañeros que ya se han contagiado y tenemos este compañero fallecido, si vos vas a determinar a quién se lo das y a quién no se lo das. Porque somos todos personal esencial. ¿Sí? Desde el compañero que limpia, hasta el compañero camillero y hasta también el profesional médico. Entonces, hoy tenemos, enfrentamos una amenaza. Porque nos amenazaron en esa reunión, nos trataron, la verdad, extremadamente mal, violentamente, porque acá lo que se expresó en, en esa reunión fue una violencia laboral, porque ellos son jefes y estaban los directores. Y nosotros somos trabajadoras antes que delegadas. s í Desde decirnos a que no trabajamos, hasta decirnos, por ejemplo, que. De, no voy a repetir, porque no me voy a poner a la altura, de un director, lo que no, puede, no se puede tolerar de un director, que nos retiráramos. Bueno, no lo dijo en, en esos términos. s í、uh -huh. Lo dijo mucho más groseramente, mucho más agresivamente. Entonces,、eh, por eso yo te comentaba al principio: se suma la pérdida de este compañero, que encima tengamos la amenaza、eh, por delante de que nos van a hacer una denuncia penal. De que nos van a hacer una denuncia administrativa, el b o r el volante que sacamos. Grave. Sí, la, muy grave la verdad que digo, imagino el ambiente de trabajo por estas horas, después, además de, de cargar con la tristeza del de fallecimiento de un compañero, la, las amenazas y bueno, la tensión que debe ser llegar al, al ambiente de trabajo todos estos días. Es que Una de las que, personas que conforma el comité de crisis, supuesto comité de crisis,、eh, es el, la que, al, que、eh, registra la temperatura. Yo, para evitar cualquier tipo de confrontamiento, opté q u e los días donde está ella no pasar, no pasar, porque yo siento la hostilidad de esa persona, pero después los agresivos somos nosotros. Esto es lo, lo más triste y, y, y lo que salen a decir. Siempre La patronal, que los a d r e s i v o s no somos nosotros. Lo que, en realidad, acá lo que suya es un carácter político que no solamente tiene esta dirección, que no solamente tiene este comité. ¿Sí? Todos los comités de crisis han jugado, han jugado por su carácter un, el brazo ajustador, ¿sí? porque un comité no está justamente para decidir quién se toma un estrés o quién no se toma un estrés. Son dos cosas diferentes. No tiene absolutamente nada que ver con su obligación, con su tarea inherente, que en este caso sería la de protección y cumplimiento del protocolo. ¿En, ¿Mm? qué, ¿en qué situación se, encuentra hoy? se encuentran hoy las trabajadoras y trabajadores del hospital mercante? Sabemos que se fueron incorporando algunos que en principio no cobraban, después,、eh, gracias a las gestiones y la lucha que llevaron adelante, pudieron empezar a cobrar. Algunos eran、eh, residentes que bueno, fueron. Les permitieron continuar con el trabajo más allá del fin de esa residencia、eh, y los reclamos que sabemos que están abiertos en el respecto de condiciones de trabajo, vos m e n c i o n a s algunas, los elementos de protección y otras, y la situación del salario. ¿Cuál es el, el ánimo, cuál es la situación hoy dentro del Hospital Mercante? Mira, después de que se cerraron las paritarias, este, la gente quedó bastante golpeada, bastante decepcionada, porque obviamente son los que. Son los sindicatos los que se sientan a negociar con el gobierno, el nombre nuestro, y negocian en estos términos, negocian s a l a r i a m e n t e La gente está bastante decepcionada, pero nosotros entendemos que mientras haya una organización que siga y continúe frente a los reclamos, haciéndole entender al compañero que no nos podemos reversos cruzados frente a la baja salarial, que no nos podemos quedar cruzados frente a la negación del estrés, lo vamos a seguir siendo. Y entendemos que la gente tiene estos procesos de reflujo y avance, ¿sí? Porque lamentablemente es así.、Sí. Eh, pero bueno, ya te digo, la idea es que nosotros volvamos a llamar una próxima asamblea el 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Enfermería,、uh -huh. eh, en los cuales ese día hay una jornada 20 y 21 muy importante, no solamente en los hospitales de la provincia, sino también en capital, con los enfermeros autoconvocados. Eh, y también el 21, con marcha, con marcha a capital. Nosotros vamos a, a llevar una asamblea para esa fecha, vamos a poner y vamos a comentar lo que fue esa reunión. Si bien lo、no、estamos haciendo parcialmente, ni por sectores,、eh, q u e r e m o s que en una asamblea más general se tiene, se tiene que tomar algún tipo de medida, justamente lo、uh -huh. que te acababa de, de comentar y señalar.、Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Quedamos como siempre en la radio aquí atentos para continuar dialoga dialogando. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, a ustedes, chicos, por el espacio. Un abrazo a todos. Un abrazo grande.